Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Puebla. Ángel le va a hacer el chocolatazo a Santa. Oye, Ángel, tú eres 20 años mayor que Santa, ¿no? Sí, sí. Ok, y ustedes ya tienen dos años de novio solamente por Facebook. Santa dejó a su esposo por ti, ¿no? Lo que pasa es que la maltrataba también. O sea que tú hablabas con ella y ella era maltratada por el esposo y después lo dejó a él por ti. Sí, sí se cansó de esto, sí. ¿Y qué dijo ella? Bueno, pues aquí Ángel me trata mejor. ¿Y qué onda? ¿Ya lo dejó? ¿Ya no vive con él? Sí, ya. que ya eso fue porque le quitó a los niños, a según. ¿Ella le quitó los hijos a él o él a ella? Él a ella. O sea que Santa no vive con sus hijos. No, porque juega según a pelearlos ahorita. Ah, ok. ¿Y tú la mantienes a ella? ¿Le mandas dinero? Sí. ¿Cada cuándo le mandas dinero a Santa? 15 días, días entonces ella es 20 años menor que tú tú tienes 50 años ella tiene solamente 30 y estás seguro que esta mujer existe sí. ya la has visto en videollamada Sí. ¿Ya las has visto ahí en el video? ¿Ya sabes quién es? Sí, ya, ya sé quién es, sí. A ver, pero lo que no entiendo es cómo este hombre le quitó los niños a ella, si este hombre es violento y le, la golpeaba a ella y todo esto. ¿Es un hombre con poder o cómo? No, lo simple es que lo que pasa es que los dejó con su mamá y se los sacó de allí un sábado. Mamá puso al niño que se los secara. Ella dejó a los niños con su mamá y vino el hombre y se los llevó como un secuestro. ¿Cuántos niños tiene? Tres ¿Y se llevó a los tres niños de ahí, de la casa de su mamá? Sí, mandó a su niño, porque tiene niños niño grandeseño, como de 12, 13 años O sea, es el más grande, se lo sacó de la casa y se los llevó Sí. Ok, y entonces ¿por qué le vamos a hacer el chocolatazo a Santa Ángel? ¿Cuál es la razón? Pues si de veras me quiere a mí o uh, se regresó nomás porque quedará el otro allá ¿Dónde estaba ella? ¿De dónde se fue para Puebla? Porque ella estaba con mis tíos en Tijuana Estaba con tus tíos en Tijuana y ella te dice que pasó esto y va para allá y dices tú Puede ser que haya inventado esta historia para regresar con su ex esposo Hola. ¿Entonces ella vivía en Tijuana con tus tíos? Con mis tíos ahí, duró dos meses ahí con ellos y queriendo pasar para acá y mejor se fue para allá Bueno, a ver, ahí se está marcando, ahí entró la llamada Le va a llamar el lobo, eh! ahí va el lobo ¿Bueno? bueno, con la señorita Santa, por favor ¿Quién habla? Eh, te llamo de una compañía de chocolate donde nosotros eh, ahorita tenemos una promoción y le hacemos llegar unos chocolates eh, muy ricos a una a una persona especial que tú tengas si es que tienes a alguien. ¿Tú tienes por ahí a alguien? Pues no. ¿No tienes a nadie especial? No O sea que no hay un hombre en tu vida por ahí a quien mandarle chocolates No, para ahorita no O sea que no le mandamos chocolates a nadie porque no hay nadie No, para ahorita no Igual te los puedo mandar a ti y se los entregas a alguien, pero pues ¿para qué, no? Pues no, tengo a quien Ahorita no estás enamoradita de nadie No Bueno No Tienes una voz muy bonita, Santa, la verdad ¿Tú, tú tienes WhatsApp o no? ¿Mandé? Eh, ¿Tienes Whatsapp? Um, sí digo, La verdad me gustaría mandarte un mensajito y, y después platicamos Y pues para ver si nos conocemos, no sé, ¿te gustaría? <risa> bueno <risa> ¿Ah? Está bien Está bien, y bueno, y te lo digo y te lo propongo Porque pues me dices que no tienes a nadie no hay nadie y por eso me atrevo Pues a pedirte que pues nos conozcamos Chateamos ahí, nos hablamos O a ver qué, ¿no? Mm, bueno, está bien Me gustaría escucharte otra vez Ah, um, bueno Y para que me veas ahí en la foto de, del Whatsapp Para que veas que feo soy y, y también para ver tu foto, ¿ahí la tienes? Ah, um, sí, estoy con mis dos hijos <ríe> Ah, mira, ya tengo dos hijos, ¿eh? Y sin hacer nada Ajá, <ríe> uh -huh. sí, estoy con mis dos chiquillos Y qué rico que seas mami Porque pues me imagino que eres una mujer muy madura, ¿no? Mm, pues sí, tengo tres hijos Tres bebecitos Ajá uh -huh. ¿Y qué edad tienen ellos? Um, pues uno tiene 13, ocho y seis años. Mira qué bien, como dicen una bendición, ¿no? Pues sí. Pues con más gusto voy a hablar contigo entonces. Ya, ya ahora vas a tener cuatro bebés. No. <ríe> tienes una voz muy bonita y te ríes muy bonito Seguro eres una mujer muy atractiva, ¿no? Muy bonita ah, Conocer yo nah, Seguramente sí Pero oye, pues te mando un mensajito más al rato Y a ver a qué horas hablamos más noche Y pues chateamos ahí, ¿no? Bueno, ahora pues Aunque me dijiste que no tienes a nadie Pero aquí tengo a Ángel Que dice que te ama y no sé qué Pero adelante, compadre Hola buenas, buenas tardes Ay... a ver no que no Ay, tienes ángel, a nadie ¿Eh? no pues es que es que número desconocido no tienes a nadie no tienes a nadie Ángel es que es un número desconocido ah ya te están queriendo mandar el WhatsApp no Ay, pero yo no le estoy diciendo no, no yo no le dije eh, ni sí si ni no eh, pero sí tienes WhatsApp le dije sí tengo WhatsApp Santa, Santa. en todo no tienes ningún galán. Es que yo, ah, me espanté porque pensé que era por parte de, de los padres míos, un licenciado y así digo, no como quiere sacar información. Mm. Bueno, Santa, esta llamada fue porque aquí Ángel dice que te quiere, pero. Eh, duda De que tú lo quieras a él de verdad Y que te fuiste para México Él no sabe si de verdad fue por lo de los niños O era para ir a ver a tu ex eh, Tú dices o le dijiste a él que te fuiste Porque tu ex te quitó a tus niños Se los llevó de con tu mamá, ¿no? Pues sí, y ahora sí que la persona especial En mi corazón, pues sí, es, es Ángel pues O sea, Ángel es la única persona en tu corazón Pero es verdad de que el papá de tus hijos Se los llevó de la casa de tu mamá Pues sí Sí, porque yo estaba yo en Tijuana trabajando y él se los quitó a mi mamá. O sea, ¿qué tipo secuestro o qué? Eh, pues sí, porque no yo le marco, no me contesta, yo no puedo hablar con ellos. ¿Y si se los llevó? ¿Para dónde se los llevó? ¿En qué ciudad están? Eh, ellos están aquí en, en, en Chietla, Puebla. ¿Pero si ¿sí están ahí? ¿Están bien? Ah, pues la verdad no sé. O, Lleva días que, pues, no sé. Yo llegué desde el viernes de Tijuana y, pues, no he podido verlo. Oye, pero tú puedes ir con la policía y hacer que te haga ver sus hijos. O sea, por ley tienes que verlos. ¿Esto no está bien? Mm. Pues ya fui, pero fui hecho hoy y me dijeron que tengo que esperar hasta el jueves. Bueno, ojalá los puedas ver porque sí está medio raro esto. Oye, pues ahí estuvo el chocolatazo, Ángel. No sé, lo que quieras decirle por último. Órale, sí. Sí, gracias. <risa> A ver, Choco, cómo dejan pasar todo esto y lo que ella habló con el lobo. O sea, ya se, ya se les olvidó. Qué, qué bárbaros. ¿Para qué hacen esto, chocolatazo? Don, y tú cállate. ¿Qué le quieres decir, Ángela Santa? Adiós. Porque pues la quiero, la, la amo. Pues igual, esto ya sabes. No, esto no puede ser, señores. Qué bárbaro. Adiós, después, mi madre. Adiós, luego, mi teléfono va, va.